más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, más los justos verán la ruina de ellos. Corrija a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras?,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 Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos el hombre iniguo, y abominaciones al impío el de caminos rectos.